Clínicas y sanatorios de la provincia de La Pampa están advirtiendo que cortarán la atención a afiliados al PAMI. Sobre este tema vamos a estar conversando con Víctor Ballesteros, quien es gerente del Sanatorio Santa Rosa. ¿Cómo estás, Víctor Lautaro? Te saluda. Hola, Lautaro, ¿qué tal? Buenos días. Este, bien, bien. ¿Vos? Muy bien. Gracias por... por el espacio. ¿Por qué motivo deciden cortar las prestaciones con el PAMI? En realidad la decisión aún no está tomada, nosotros lo que hemos puesto en evidencia、eh, al PAMI a través de cartas, documentos y de notas que hemos venido c r u z a n d o desde hace meses、eh, es que、eh, tenemos algunos problemas este, de, de articulación y de vinculación con el PAMI que impactan directamente en, nuestra, en nuestras finanzas. y que necesitamos revertir más、eh, teniendo en cuenta el, el, el escenario económico en el que nos encontramos、uh -huh. este, en este segundo semestre. Bien. Eh, eh, para hacer un racconto,、eh, yo no sé si vos te acordás, Lautaro, pero en el año 2021, allá por... Este, creo que fue octubre, por ahí. Nosotros firmamos este, convenios con, con el PAMI,、sí. en la UGL, donde estuvo presente el, el ministro Coan, donde estuvo presente el secretario de Trabajo, Pedontá, y en, en, en esos convenios eh, eh, y cartas e intenciones、eh, ratificábamos la voluntad de, de, de mantener <coughs>、eh, nuestra vinculación con el PAMI y ellos a acordábamos una forma de trabajo y una forma de, de, de facturación y, y, y pago de、uh -huh. nuestros trabajos. Esto、eh, en el año 2022, a principios de 2022,、eh, PAMI nos dice que no reconocen el convenio, que tenemos que firmar otro y nos dan un convenio、eh, armado unilateralmente, nosotros lógicamente no lo vamos a firmar、no、porque Un convenio de trabajo se acuerda, se conviene y se, y se pactan formas este, de común acuerdo, no de forma unilateral. Por eso justamente es un, es un contrato, un convenio.、Uh -huh. eh, de ahí nace esta divergencia que termina en el cuento de la buena pipa, donde p a m i dice que no nos reconocen el convenio, pero trabajamos normalmente. atendemos a los afiliados, a la gran mayoría de afiliados, pam, pam, entre las cuatro clínicas, y、eh, lógicamente cobramos por ese trabajo durante todos estos meses. En junio surge una resolución、eh, que da un bono especial, extraordinario, del 20% de la facturación,、eh, Pero la, una de las cláusulas dice que únicamente es para, los, este, para las empresas que están, o las instituciones prestadoras de salud que están este, adheridas a los convenios.、Claro. Nosotros creemos que estamos con el convenio vigente, ya que lo firmamos en presencia del, del ministro de Salud, del secretario de Trabajo y con la firma de la titular de la UGL de la Pampa, no así lo refrendó Volnovich. Pero bueno, este, ellos dicen que, que, que no, que s i nosotros, que no ellos. La cuestión que el bono no apareció, otras instituciones lo cobraron de la Pampa, que seguramente tendrán convenios este, a la medida de, de, de, de lo que pres nos presentó PAMI, pero este, nosotros consideramos que ya teníamos convenios previos. Bien. Eh, eh, por, bien. Lo, por, lo,、eh, por lo tanto, eso, eso marca un, un principio de discriminación que nosotros sentimos con respecto a, a, a la a igualdad en las reglas de juego. Y aparte, con lo que representa un 20% de nuestra facturación a PAMI, en estos tiempos donde tuvimos que pagar、eh, en julio los aguinaldos, donde n s e n t r a m o s con una devaluación, donde hoy soportamos una, una pérdida Este, por la, por la este,、eh, sustentable en, en el costo de reposición, porque ¿qué sucede?、Eh, lo que nosotros eh, eh, compramos el,、eh, en la última, en la última eh, eh, compra de insumos de farmacia, hoy cuando lo fuimos a comprar, yo, el Sanatorio Santa Rosa, por ejemplo, cerró el día viernes el g u i o n e x o En el g u i o n e x o tenéis un abanico de prestadores. De, de empresas que de proveedores de todo el país, o sea que podíamos elegir lo que quisiéramos, y por lo general, nosotros elegimos、eh, insumos que los médicos nos piden por una cuestión de calidad. Estar, y,、eh, hoy no pudimos comprar ese tipo de insumos, tuvimos que comprar lo más barato. Compramos lo más barato. ¿Sabés cuál es el promedio de aumento de un mes? A otro, a ver. el promedio de aumento de los medicamentos que nosotros tuvimos que reponer este mes fue del 103,88%. Claro, es muy importante. Y hay insumos que aumentaron más del 200%. Víctor, para que quede claro, ¿quiénes son eh, eh, los sanatorios y las clínicas que integran、eh, este grupo? En el que está el Sanatorio Santa Rosa.、Eh, está Sanatorio Santa Rosa, Clínica Modelo, Clínica Regional de General Pico y Clínica Argentina de General Pico. Bien, o sea, dos de Santa Rosa y dos de General Pico. Exactamente.、Eh, te hago、eh, otra consulta. Ustedes dicen que este convenio del año 2021 fue firmado por. Eh, el eh, secretario de trabajo y también por. No,、eh, no, no, no. Estaban presentes. Bueno, estaban quita... presentes.、Eh, ¿Ellos no, no intervinieron y no se manifestaron、eh, para bueno, sostener justamente lo que ustedes están pidiendo? No, nosotros eh, eh, le mandamos una notificación al Ministerio de Salud hace un par de meses. e、eh, eh, Indicándole cuál era nuestra, nuestro reclamo hacia PAMI, para que estuvieran sabiendo, nos contestaron que este, era una relación contractual entre PAMI y nosotros, que ellos no, no tenían injerencia. Víctor, te agradecemos este, mucho por estos minutos. Le, le solicitamos por nota la semana pasada un, una reunión al, al secretario de trabajo y bueno, estamos esperando que nos, que nos atienda. n Bien,、eh, ha sido muy claro, Víctor. Gracias por estos minutos. Este, no, no, por favor, Lautaro, gracias a vos. Y bueno, este, quiero que quede muy claro que nosotros, está, está en nosotros lejos、eh, querer cortar los servicios a los afiliados PAM. Y de hecho, nosotros, si vos venís hoy al sanatorio, tenés un 60% de internados PAM、uh -huh, y acá. Y, y nosotros、eh, sabemos que tanto acá en La Pampa como en todas las provincias del interior, Las, tanto las obras sociales provinciales como la obra social nacional de PAMI este, juegan un rol preponderante en el financiamiento de la, de la salud privada. Este, lo que queremos es apelar al entendimiento de, del financiador nacional para que se dé cuenta en la situación en la que nos encontramos y que necesitamos rápidamente acciones por parte de ellos. Que a lo mejor no nos van a poder dar todo, seguramente que no, y nosotros lo vamos a entender, pero esto tiene que ser entre dos. Gracias, Víctor. No, por favor. Hasta luego. Muchas gracias a vos. 10:41.